Tramos. Tramas, Tramas. una entrevista. Yo no puedo pensar en una etapa de injusticia. Vengo a proponer el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la paz de la tierra una nueva y gloriosa nación. ¿Y siempre sea un lugar de abrigo, ¿Y siempre sea un lugar que recuerde que no todo es de oscuridad. Tramas. Yo creo que la belleza está en todas partes debemos buscarla directamente. Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja es culpa mía, es culpa mía. Nadie migra porque tiene ganas a menos que sea un aventurero. Yo soy médico, tuve que ser porque salzo, el sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada. ¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Gracias a que alguien habló yo La gente es profundamente diferente en este mundo, ¿no? en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar. Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down... Yo no dije síndrome con... de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. usted cree el... que el no, síndrome de Down no, es una enfermedad? No, no, a ver, una discapacidad. Eso se llama síndrome? una discapacidad, pongamos Perdón, una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down no. es una enfermedad? O pues Lo dijo usted, ¿eh? ¿Está bien? No, no, está bien, está mal, está mal. Tramas. Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin y la dirección sexual del trabajo. Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer. Y así surge la historia de la asignación familiar por hijo. Si hacemos algo que tiene sentido para los demás, lo demás lo retribuirán. ¡Se nos terminó! El... Más que que la gente comprenda una cosa, cosas, a mí me importa que la película sea una película. La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo se la daron de nacimiento. La realidad es tan bella que no pueden mentirla. La oculta, la oculta. Tramas. Más que palabras. Más que palabras. Hoy, debatamos Netflix. La construcción de un gusto algorítmico y envolvente. Con Leonardo Murolo. Segunda parte. Y en esta historia Roma, ¿cómo calza? Es, es, y después de es, Roma, ¿qué? un problemón. Es un problemón. Es, claro. es un problemón ¿No? porque ¿qué hizo la plataforma con una producción como la de Roma o como la de Scorsese que está por salir? Eh, bueno, es grandes eh, directores de cine a los, a los cuales se les propone pantalla, ¿no? Va a salir por acá y hoy para un realizador es tan importante estrenar en salas como estar en una pantalla que tiene yo los números nunca creo mucho pero si tiene 117 millones de suscriptores en el mundo si fuera realizador productor, director quiero estar ahí sí. quiero que me vean ¿no? claro. quiero que me lean uh -huh. que me escuchen Leonardo Murolo doctor en comunicación entonces eh, es a esa pantalla ¿Para quién sería el problema si no es para los directores, los realizadores, los actores que, que aparecen en esa pantalla? Para la industria, otra vez para la industria. Esta vez es, se, se, se planta ante la industria cinematográfica, no a las empresas si les va a comprar o no sus contenidos para pasarlos en Internet, sino eh, a las cinematográficas y al, y al sistema de salas. Acá tenemos un problema con el claro. sistema de, de circulación. Lo vimos en el Oscar, lo vimos en la entrega de, de, de los Oscars... Eh, De hace un par de semanas cuando eh, se hicieron algunos chistes ahí una actriz dijo al comenzar la fiesta o la entrega de premios dijo qué es esto de Roma que proviene de Netflix mi horno mi microondas va a ser películas también dijo claro Decido, muy, ha sido. muy hacia muy no era el lugar donde decirlo no era el lugar donde mm. decirla y que quizás puede, puede parecer que adelantaba que no iba a ser la ganadora de la noche aunque ganó mejor película extranjera pero no no la general Estos son los nominados para Mejor Película extranjera. From Lebanon, De La Ciudad Lodanque. Olvidada. From Poland, De World, Polonia, World, Guerra Poland, De Alemania, World, No Libanón. Atrás. Von From Mexico, De México, Roma. Roma. Directed by Alfonso Cuarón. From Japan, un y asunto de familia. And y the Oscar goes to Y el Oscar es para Roma. Es la novena película mexicana en estar nominada a mejor película extranjera. ¿Qué? Tiene tres o cuatro cosas, Roma. Una es una película extranjera, es una de las Pocas películas en la historia de la industria estadounidense que los estadounidenses tuvieron que ir a ver subtitulada. y fue el candidato al Oscar. ¿no? Este, es en español, uh -huh. eh, bueno, es en blanco y negro, es, es una fotografía muy cuidada, etcétera. Pero lo más importante es que no estuvo en circuito de salas. ¿Esto qué le vale a una película como esta? La censura o, o el apartamento de, de, del Festival de Cannes. ¿no? en Cannes no puede competir ahí por ya eso. no puede competir claro gana el de Venecia pero no puede competir en Cannes porque no fue estrenada en una cantidad de salas francesas bueno ahí ya hay una diferenciación la está tratando de es otra pantalla esto es serie web digo es, es otra cosa no es cine no es cine le está diciendo y eh, en los Oscars triunfa entonces ahí hay una disputa hay, hay un conflicto de intereses de una industria del siglo XX muy del siglo XX que continúa en el siglo XXI pero no adaptándose a algunas, a algunas lógicas que no sabemos cuál va a ser su devenir. no Hacemos futurología, pero no sabemos si, si ir al cine como ritual, que es hermoso digamos y, es, y tiene aura, eh, va a ir dejando lugar a la maratón adentro de casa hasta que se hagan las 6 de la mañana. digamos O van a convivir o no van a convivir y, y van a tener que tenerse en cuenta ambas. La colina de Roma, es el microcosmos de mi existencia como niño. Era una existencia bastante de una burbuja de una clase media. Es al puto. Chin-chin. Es que estoy con encargo. ¿Y a mí? Es que la criatura es tuya. ¿Mi madres? Es que sí lo es. Ya te dije que ni madres si no quieres que te parta tu puta madre a ti y a tu pinche gratuita no lo vuelvas a decir y no me vuelvas a buscar cuando surgió el impulso de esta película ya era en blanco y negro de la misma manera que ya era una película que sucedía en 1970 ¿Universidad de Nuevo León? ¿Universidad de Nuevo León? hay ciertos periodos de transición, hay ciertos periodos que crean cicatrices y ese periodo en específico fue uno para mí. ¿Dónde está? Ese coincide con un periodo histórico que creó una cicatriz muy profunda también dentro de la sociedad mexicana. Una cicatriz que después se fue transformando a través de los años en una llaga. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Son dos experiencias de dolores personales. Creo que en la película queda claro que hay una mayor relación afectiva Con el personaje de Cleo que con el personaje mismo de la madre. Que ya te dejaron salir por el pan, fue bueno. Si te acabas Bueno, Bueno, Bueno, la ponemos. ¿Qué te sirvo? No, nada, no, gracias. ¿No vas a brindar con nosotros el año nuevo? ¿Ya hablas inglés o ¿no? no, es ¿Qué le hace daño bebé? Entra. Cleo se encarga de despertar a los niños, se encarga de darles de desayuno, se encarga de llevarlos hasta el coche cuando salen, se encarga de recibirlos, de darles de comer, de jugar con ellos en las ausencias de la madre. Te queremos mucho, Cleo. ¿Verdad, Tramas. Para un comunicador, para un... Estudioso en la comunicación En sus distintos aspectos La social, la interpersonal La grupal, la institucional eh, Deslizaste al pasar Hace un rato no más Que los términos no son eh, Inocentes Que hay que debatir términos Y si de términos hablamos De palabras hablamos Netflix, ya hay alguno que mencionaste Al pasar Fue instituyendo Eh, una serie de conceptos maratonear es el que mencionaste antes uh -huh. y uno podría eh, sumarle spoilear, filtrar descargar va de vuelta sí, qué transpiran estos términos Están que, que entretejido tal cual eso, qué eso. tramas organizan estos términos es una trama, no existe uno sin el otro y a mí me resulta interesante las palabras, yo amo las palabras Entonces es algo que, que a mí me interesa muchísimo, eh, explicitar las categorías con las que uno trabaja. Eh, saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. Que no ese es otro aspecto, ¿no? Claro. Uno puede ser el término, el concepto institucionalizado y otro es el que uno mismo le da. A cada uno de, esos, cada uno cada... de esos términos. Mm. A mí me parece que, eh, volviendo siempre a la intertextualidad, porque esto de las nuevas pantallas es porque existen la, las tradicionales, entonces a mí me interesa ver qué diálogo hay entre ambas. Si hasta hace no mucho estábamos hablando comúnmente, las audiencias, no los estudiosos de esto ni nada, las audiencias hablan de rating, cuánto rating tiene ese programa, del zapping, del prime time, esas son frases que nacen en la industria sí. pero después se llevan al periodismo y luego... A, a la sociedad. Bueno, esas palabras, grilla, eh, prime time, rating, zapping, eh, quedan obsoletas por un momento cuando eh, aparece el video bajo demanda que vemos uh -huh. y leemos cuando, cuando tengamos ganas o donde queramos, en 7 pulgadas en un viaje en colectivo, de, que yo sé que me va a llevar una hora, puedo ver un capítulo de algo con auriculares digamos. Entonces ahí, maratonear, va a romper la idea de, de Grilla y Prime Time, no va a ser a las 9 de la noche los jueves, sino cuando yo quiera, y esta, esta idea de, de la culpa de ver más. Quiero ver más, porque antes teníamos que esperar a la semana que viene el capítulo siguiente, pero si lo tuviéramos, lo viéramos. Y la industria misma nos lo da. El, el 4 de marzo de 2016 se estrena eh, una de las temporadas de House of Cards, que fue muy esperada y fue la primera vez Eh, 2015 fue la primera vez que vino toda la temporada junta entonces si uno quería pasarse el fin de semana dentro de la casa Maratoneal. se lo pasaba después hay que esperar un año Es claro. como, lo, como los fans de Game of Thrones lloran después porque falta mucho pero si querés podés ver uno jueves por medio y llegás al año sí, que es. viene también uno, claro tenés un año para. la maratón es como una carrera no es el significado de maratón es carrera es correr es ir y correr entonces hacerlo rápido y correr y, y, la, y la maratón también es una competencia entonces es ir y ganarle a los demás y decía hace un tiempo en, en una charla que ¿qué ganás? ¿qué ganás viendo la serie completa antes que los demás? y ganás que los podés spoilear les podés contar de qué trata y los dejas en evidencia que en un estadio donde la industria cultural es muy fuerte todavía no lo vieron todavía no están ahí no tenés tema de conversación para mañana entonces vas apurando a los demás ¿cómo no lo viste? ¿cómo no viste Roma todavía? Bueno, bueno, cuando la veas hablamos. Y ¿ves? ahí te pone en un lugar claro. de clausura. De clausura. Eh. Y estás, claro, estás en falta, ¿no? Estás en falta. Y si no te puedes spoilear, mm. y spoilear es un derecho, sino bueno, no entres a las redes en estos días porque hay memes de lo que pasó anoche en el último capítulo. Entonces, y no podés eh, eludirte mucho tiempo de eso. Entonces, de maratonear se pasa a spoilear, el spoiler, el contarte lo que está, lo que va a pasar. En, español, en inglés, eh, eh, spoil es eh, arruinar. Es, bueno, arruinarte lo que va a pasar si no lo es. Y después está la idea de filtrado, esto que mencionabas, es que algunas empresas, porque uno, eh, uno tiene una visión conspirativa de las cosas, cuando se filtró un capítulo de Game of Thrones el capítulo 7 se filtró y la gente lo empezó a ver antes que saliera, uh -huh. uno piensa, digo, una empresa enorme como HBO no se le va a filtrar un capítulo. Digamos. Entonces, ¿de qué le sirvió? ¿Cómo, ¿Cómo lo capitaliza? Bueno, con audiencia, poniéndose la camiseta de, HBO. yo ya lo vi, yo ya lo vi. ¿Qué más queremos, ¿no? si, si hago un, una serie claro. que salga a la gente a decir, sabes que yo ya la vi, anda corriendo porque se filtró, anda a verlo. Entonces esta idea de va por sobre la maratón. Vi algo que es, está en, en lo prohibido, en el orden de lo prohibido, eh, también lo vi. Y bueno, y hay otras, hay otras, eh, otras palabras que también eh, van, ingresaron ya o van a ingresar en. en en la voz popular como bueno streaming no algo de ver en vivo eso también no solo tiene que ver con Netflix sino con Twitch Twitch es la, la migración desde YouTube digo los jóvenes están Twitchando están claro. transmitiendo por Twitch claro. que se transmite en vivo en Twitch. vivo claro no son YouTubers que uh -huh. tienen mucha producción edición uh -huh. etcétera Twitch, eh, que es de Amazon, o sea, nada, ninguna de estas empresas es de un amigo mío, digamos, ¿no? o es de Google, o es de Amazon, está absorbiendo a muchos youtubers que ahora quieren transmitir en vivo con sus audiencias preguntándole cosas y respondiéndolas en el momento, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que ver con esto, maratonear, spoilear, filtrar, eh, streaming, algoritmo, son palabras que van a desplazar de algún modo o, o van a tener que ver con un medio que no tiene que ver con la televisión como la conocíamos, que se maneja con la idea de zapping, rating, prime time, irisha etc. Streaming, o en español retransmisión, es la distribución digital de contenidos multimedias a través de una red de computadoras de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. Este tipo de tecnología funciona mediante un buffer de datos que va almacenando el flujo de descarga en la estación del usuario para inmediatamente mostrarle el material descargado. Esto se contrapone al mecanismo de descarga de archivos que requiere que el usuario descargue los archivos por completo para luego poder acceder al contenido. Incluís o retomás o volvés a mencionar el término televisión. Y con este ecosistema donde Netflix aporta lo suyo, uno podría preguntarse, ¿es el fin de la televisión? Como en otras épocas del siglo XX, por caso, se auguró el fin de la radio frente a la aparición precisamente del televisor y de este medio llamado televisión sabes que son posturas que no, no me gustan no las comparto porque a eso íbamos para sí querés que me enoje pero vocarte, me, me enojo no los, los medios de comunicación ahí hay una hay una suma ahí que es lenguaje más tecnología medio de comunicación uh -huh. ¿No? audiovisual más televisor televisión uh -huh. ¿No? entonces tenés una tecnología y tenés un lenguaje el lenguaje Eh, existe desde siempre, digamos, todos existen desde siempre ¿cómo? entonces ¿no? La oralidad, la escritura, el audiovisual, lo sonoro, el dibujo, la fotografía Las tecnologías van cambiando mucho, las tecnologías sí van cambiando mucho Porque hay, un, hay una evolución que va a terminar en el teléfono que es Walkman 1981, el Walkman El Digman en algún momento, el iPod en otro momento Y ahora tenemos un teléfono con música adentro es. Lo llamamos teléfono, no sé por qué. Pero esa. esa... Y era un lapso de tiempo. Nada. Que es nada. Para la historia de la humanidad. E incluso para las historias personales. Ese tiempo, década del 80 a la actualidad, para muchos puede ser un imposible, pero para otros tantos es casi nada. Para la historia de la comunicación es nada. Uh -huh. Y decís, bueno, pero la práctica de escuchar música en, en una actividad privada, de escuchar música, que los demás no sepan que estoy haciendo con mis auriculares para un adolescente, ¿no? Que mis padres no sepan que estoy haciendo, es como lo mejor que le puede pasar. Y claro. es, esa práctica puede seguir existiendo y el aparato es otro. No está el cassette, no está el CD, no, es, no hay un MP3 ya, hay música acá adentro que puede ser Spotify que uno lo paga y tiene toda la música del mundo o podemos alojar canciones que me ocupan lugar. Pero esa práctica no podemos decir que va a terminar porque nazca otra tecnología. La televisión se supo adaptar a muchas cosas. primero, que también se la culpaba de que iba a matar o al, si estamos hablando así de, de asesinatos, al, al periódico, al diario, a la radio, a todos los precipitantes. Pre sí, pre sí, si ahora pre se va a ver, claro. si ahora se ve, uh -huh. ¿para qué vamos a escuchar? Bueno, fíjense to, el ritual que significa la radio, los rituales que significan la radio. Uh -huh. En un auto, en un bar, un partido de fútbol, hay que escucharlo más que verlo a veces, uh -huh. ¿no? Bueno, la ficción en radio no tiene nada que ver con la ficción televisiva, digo, es otra cosa. Leonardo Murolo es doctor en comunicación, graduado en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente se desempeña en el cargo de director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Murolo es autor de la tesis del doctorado titulada Hegemonía de los sentidos y usos de las tecnologías de la comunicación por parte de jóvenes del conurbano bonaerense sur. Estudio realizado en Quilmes 2011-2014. Entonces, los rituales no, no se pueden eh, superar con otra tecnología. Y la televisión tuvo tres momentos en los cuales eh, se reconfiguró fuertemente. Uno es la adopción del videotape, eh, a principios de los 60. Dejar de ser totalmente y solamente en vivo. Uh -huh. El segundo, del blanco y negro al color. Eh, de cal 60 en algunos países, en Japón, de cal 60. En Argentina, bastante tarde, en, en, a principios de los 80. Y la digitalización. A principios de los 2000. Argentina 2009. Claro. No terminó su digitalización argentina todavía. Sí, ese es otro tema interesante para hincarle el diente, ¿no? Tiene pautada. Uh -huh. Esto es un, es, es un dato súper interesante y ver qué pasa, ¿no? Nosotros estamos a, ante un gobierno que entendemos que lo que menos le importa es esto, ¿no? Pero 2019 se la apagó un analógico en Argentina. De algún modo nos lo van a tener que informar si se hace una prórroga, como hicieron... Muchos países, todos los de África, viven pidiendo prórroga porque no pueden terminar claro. su digitalización. Claro. O un país como Suecia hizo el, el apagón analógico en 2007. ¿no? Digo, bueno, ¿qué va a hacer Argentina con esto? Es un tema interesante. Pero vayamos a, a, a, a la institución televisión. Retomó desarrollos tecnológicos para... Seguir generando rituales Digo ahora Cuando nace Junta a la familia En una sala Y a los vecinos Porque el televisor No lo tenía todo el mundo Digamos, eh, Mis padres me contaban Que bueno Ellos no lo tenían El televisor Eran los que iban A la casa Eran de los, vecinos. los, de los, Eran los vecinos. que iban mm. Y vos te ibas a ver un, mm. un, Una pelea de box O un partido de fútbol Pero no podías Empezar a engancharte Con una telenovela Porque te le ibas a sacar Todas las noches A los vecinos Pero ahí hay un ritual Ahí hay algo que tiene que ver con, con lo cualitativo, con lo social, más que con lo tecnológico. Y, y, y luego se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Lo que significa la televisión no lo, no lo puede eh, suplantar eh, Internet, que Internet eh, se consume, o la telefonía que se consume solo. Claro. La telefonía se consume solo. Se realizan varias actividades a la vez. Yo puedo ver algo, pero lo minimizo porque voy a responder un correo, porque voy a hablar por chat, porque voy a descargar algo, etcétera Entonces... El ritual televisión es como el ritual cine. El ritual cine a mí me gusta describirlo con tres o cuatro cosas. Digo, es decir a la oscuridad a ver una película con un montón de desconocidos. Es, ya es lindo eso. Ya decirlo. Ya, digo, ya es, un, ya es una escena. Digo, La televisión tiene las suyas. Tiene el corte comercial. Es ir, venir, es enterarte de lo que está pasando. Es esto, ¿Qué estabas haciendo vos cuando te enteraste que pasó tal cosa? Bueno, estaba la tele encendida... Tienen sus propios rituales que no pueden ser nunca los de internet No pueden ser nunca los de la telefonía Serán otros Hoy en Tramas Debatamos Netflix La construcción de un gusto algorítmico y envolvente Con Leonardo Murolo Segunda parte Algo el precio de la modernidad algún plan de descontaminación Oye el grito de desesperación Algo urgente que deje respirar Eso sigue oh. por montón el consumo nos da felicidad creen saber lo que la gente quiere quiere todo lo que no haga pensar quiere el éxito quiera adelgazar eso sí que oh, no. La intención era buena y se murió. Terminó, ser fin y llegó a su fin. Descartable como tu vida y yo. Yo comprendo la crisis cultural y te juro que quisiera ayudar. Los negocios no te dejan pensar. Eso sí que Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com